La deuda eterna ya comenzó. Y entonces... Ya comenzó, tenemos transmisión en vivo. Eh, bienvenidos desde la radio de la retaguardia en esta versión reducida de la deuda eterna sin nuestra... Eh, compañera María José Lombardo, por cuestiones laborales, siempre en este sistema precarizante. Eh, sin Adolfo Melnik, que por suerte está en Mendoza, no por el sistema precarizado, sino por suerte por una noción más del deseo. Una cuestión familiar. Una cuestión familiar, pero sí acá presentes Darío Validares. Eh, y Alejandro Fernández y desde ahora y desde hace exactamente un minuto y medio en vivo, transmitiendo por la retaguardia en la radio y por el Facebook de la deuda eterna y el Facebook de Darío Validares, también entiendo. Todavía no. Ah, eh, bueno. eh, eso lo hacemos ahora, pero estamos transmitiendo por el, la página Face de la deuda eterna Si nos quieren ver un poco las caras Para poder ponerle un poquito de imagen a estas voz. Si no, no es necesario La verdad que muy lindo no nos vemos Pero sí, bastante contentos eh, Lo digo por mí igual eh, Se pueden comunicar con nosotros Siempre que lo deseen A... Ah, eh, por Facebook de la retaguardia también o el Twitter arroba la retaguardia o también en la cuenta de Telegram eh, la retaguardia o nuestros teléfonos que si quieren ya directamente se los pasamos por, por eh, redes sociales porque ya casi nadie los usa, antes te mandaban mensajes en la radio ahora, ah, yo... ahora no No, ahora nos mandan saludos en Facebook y me, me han dicho que, che, ¿por qué no hablan De esos saludos que reciben ustedes? Que, que están bastante buenos, felicitaciones por el programa Los gracias, etc eh, Que si se ven en, en las etiquetas que hace Darío cada semana a semana para recordar Cuál es la gacetilla de este programa Por suerte hay mucha afectuosidad y mucha cercanía Pero, sí, eh, pero también pasan cosas raras. Ah, bueno, eso lo, lo dejo a tu criterio de, de, de red social. Sí, si te parece, podemos ir comentando un poco de qué se va a tratar el programa de hoy eh, en este pequeño plantel de la deuda eterna. Dale. Eh, hoy, al no tener a nuestro compañero Adolfo, nos perdemos de su siempre editorial histórica, a veces diría, para personas como nosotros, eh, los jóvenes, nos enseña un montón. Pero, sin embargo, nunca nos vamos a alejar de lo que es el debate de la realidad política, que para eso siempre tenemos un montón eh, acumulado y a veces poco tiempo para poder desarrollarlo. Eh, sin embargo, después tenemos la suerte de contar, obviamente, con nuestro columnista estrella, Julio Gambina, que nos va a estar hablando de las reconfiguraciones en la economía y en la política. Sí, justamente. Detalle, ¿no? Me imagino. Reconfiguraciones. Por suerte no le dijo reperfilamiento en la economía y en la política, no, ahora que estoy leyendo el título. Reconfiguraciones. Este, muy buen título porque a partir de la decisión del Fondo Monetario de hoy, todo se va a tener que reconfigurar, incluso con estos este, que nos están gobernando ahora. Me intriga, me intriga para escucharlo atento y activo eh, Luego vamos a tener, obviamente, después de este análisis económico Nuestro análisis psicopolítico Con la suerte de contar otra vez con Alfredo Grande Y una columna que se titula Casi a modo de premonición Estadística serás Bueno, lo bueno de Alfredo es que maneja un nivel de suspenso siempre interesante Para ver qué es lo que vamos a estar conversando con él hoy Y seguido de Alfredo continuamos con una entrevista nada más ni nada menos que Alejandro eh, Olmos Gaona, que personalmente lo estimo un montón, es una persona con la que he aprendido muchísimo y que vamos a tener la suerte de estar conversando y discutiendo sobre siempre estas realidades que nos atraviesan. Sobre todo a partir de un artículo de Alejandro que tituló un gobierno lamentable y cierta oposición que se le parece este con el que estamos de acuerdo aquí este, en este programa en este ¿no? programa sí me había olvidado del nombre de la, de la nota es muy interesante la verdad que fue una lectura muy muy muy placentera Por tener la posibilidad de, de agregarle un poquito de crítica también a este proceso de, no sé, de la transición eterna, ya le podríamos decir. Sí, claro. De, claro. La, de la victoria que nunca sucedió también, ¿no? Como, también. Es como... Vi, vi, vivimos en una inverosimilitud extrema a veces. Eh, bueno, y por último cerramos. Obviamente Peor, el... la victoria no. Las elecciones no sucedieron. Las pasos no sucedieron. Claro, sí. Por eso. Es, no es... es negar lo que pasó dentro de un espacio. Es negar el espacio. Claro. Es muy interesante. Sí, sí, sí. Se maneja a un nivel de. de... Yo creo que se podrían escribir tesis subjetivas no de sé los últimos si años. Pero eso entra pero... dentro de la posverdad. O tiene otra tendríamos que buscarle otra categoría. Porque lo de Patricia Bullrich sí es la posverdad, ¿no? Te cambio lo, realmente lo que pasó. Hablo de lo que pasó, pero yo lo cambio. Te lo modifico. Claro, te cambio final. Cuenta tu propia aventura, ¿te acuerdas de esas colecciones? Hermosa. Elige tu propia aventura y sí. tenías 45 finales. Bueno, Hace Patricia Bullrich siempre tiene uno. El policía tiene razón. Claro. Este, o la gendarmería tiene razón. Ahora, esto... Es más complicado, porque estoy negando una ley de la Constitución incluso, ¿no? Es decir, wow. no, no importa quién ganó, las paso están en la Constitución, que ellos mismos arman y desarman, porque ya sabemos quién escribe este, la letra constitucional, quién escribe este, este, esta, estas formas de leyes, las paso en realidad... Eh, fueron armadas, no solo para imitar eh, al, al, al poder del norte, con las primarias y etcétera, de, de, de los norteños, que todavía los tipos no pueden elegir directamente, eligen a los a electores, si están en un estadio un poco más atrasado, sí. como aquí antes, cuando tampoco elegíamos directamente los senadores, ¿no? elegíamos los electores de los senadores. Este, ¿qué, qué democracias tan indirectas, tan, tan, tan indirectas. ¿no? Este, y ya no es El, el, esta la cuestión, sino que es negar el hecho. Esto no ocurrió, las elecciones no ocurrieron. Sí, no, no hubo una voluntad eh, popular real. De no. hecho, me llamás a otra consigna que eh, estoy tratando de recordar, creo que fue Pichetto quien dijo en la semana, eh, también una... Que, bueno como desbarranca en varios de los comentarios. Pero uno que a mí me llamó la atención es como eh, de alguna manera vamos a ver qué qué es lo que va a suceder con algunas de las decisiones económicas. Lo orientaba Pichetto porque si no eh, el poder real a esto no le va a gustar. Entonces una manifestación de conciencia súper importante, pues diciendo bueno no hay una no hay un poder real en ustedes que votan. Hay un poder real que les habilita la elección, claro. que, le, que les conforma. Para que el poder real después pueda actuar sobre eso y ver si les gusta o no lo que están decidiendo. Creo que son consignas muy específicas del ordenamiento que te propone. ¿no? Eh, hay un poder real que si no le gusta se enoja y entonces te está diciendo que en este votar no vas a ejercer ese, ese poder que, que, que supuestamente se te, se te propone. Bueno, una reflexión de... de de Pichetto que a mí me llamó mucho la atención y que me, bueno, me llama más la atención en esta posverdad que, que, no, que, que no funcione ni siquiera como disparador me parece que hay que ya encontrarle hasta otro nombre a la posverdad como no sé si sería la, la, la, la, la Durante Anestesia ya porque ni siquiera es posterior a una, a una vamos, veracidad vamos a ver qué, qué van a inventar ahora justamente con la decisión del Fondo Monetario o del presidente interino del Fondo Monetario Que no les va a dar los cinco mil y pico de millones de dólares que faltan para completar los 57 mil millones. Y yo creo que está bien, y lo que me preocupa es que la oposición también esté preocupada porque no viene el dinero. Porque entonces, a ver, eh, el dinero solamente va a venir de, de organismos internacionales o de préstamos bancarios internacionales. ¿Así piensan construir otra Argentina que yo ya sabes que tengo mis serias reservas. Eh, a mí me preocupa eso. Si creo que hay una anomalía en pensar que un país se disuelve, se cae, porque no llega una plata de uno de los más recalcitrantes organismos internacionales que existen, que es el Fondo Monetario. Y que la oposición se preocupe, me preocupa más porque entonces no tienen idea de dónde van a sacar la plata. Y si esa es la oposición, que vos, digamos, por, por orientación uno diría que estaría opuesto a una decisión, a una idea, eh, me pregunto entonces cuál es el país que se propone o cuál es el país propuesto por nosotros y qué país nos proponemos en, en la liter literalidad de esta elección. ¿En qué función? Si necesitamos una deuda para subsistir, entonces, ¿cuál es la concepción? ¿En qué estructura de país nos sostenemos macroeconómicamente, si ni siquiera una deuda es para... Invertir, crecer, desarrollar y tenemos todavía estos atajes dependientes. Entonces, es lo mismo de siempre. Sí, pero cuidado con, con estos engaños que te proponen. No, que un país es como en tu casa, si vos gastás de más. No, no. Ya se dieron cuenta que no es como una empresa. Que no, no pudo hablando. el macrismo manejar esto como una empresa. No, no, por eso. Que, es como... que no es una empresa, mucho menos una casa. Yo me puedo endeudar para comprar una puerta en tres cuotas. Eh, pero el que me vende la puerta no me dice a mí cómo la tengo que colocar. Sí, y, mi, y mi deuda no hombre a nadie, a lo sumo la responsabilidad que tengo a través de eso. Digo. Bueno, entonces este, estas comparaciones entre los destinos de, de, de un desestado o de un estado, el estado siempre está presente, es este el estado de las cosas. Me preocupa también que la oposición hable de un estado ausente. Porque si el Estado estuviera ausente, esto no estaría pasando. Nadie se hubiera endeudado. ¿Quién se endeudó? ¿Quién endeudó al Estado? Esa el plata, gobierno Exactamente. Este, endeuda a un Estado que está endeudado. Y hay que desendeudar, dicen. Acá hay varias categorías como que se dieron ya históricamente como eh, premoldeadas y sin lugar a discusión. Y yo creo que es el momento de empezar seriamente a discutir la diferencia entre lo público y lo estatal. Tal cual. La polis griega era lo público. Bien. Spinoza, en el 1600, habla de la noción de lo público. El propio eh, francés... Ey, se me fue Jacobo Jacob. Ah, sí. Este, pero bueno, eh, el que le hicieron todos al Martín Belgrano cuando fundaron ahí, este, por eso son los Jacobinos. Claro. Este, habla de lo público. El Estado es posterior. Primero es lo comunitario. El Estado es posterior. Estos Estados, para que se llaman Estado moderno, son posteriores a lo que era lo común. Pero acá hemos perdido, o nos han hecho perder de vista, y en esto sí este la educación tiene que ver, lo común. Lo común está desapareciendo. Una plaza es lo común. Y viene el Estado y me la enreja. ¿Por qué? Porque dice que la viene a proteger. ¿De quién? De los gatos. No, mentira. Los animales pasan por esas rejas. Este, así que no es para que no hagan pis en el césped. Eh, yo creo que tenemos un debate por delante que es muy importante. Que es sobre lo público. Sobre estos eh, sistemas democráticos que funcionan en, en, en cuentagotas eh, y, y siempre a favor del poderoso, bueno, entonces no es democrático. Y lo circulante, no porque en eso se ponen en juego los cuerpos, las fuerzas, las energías, y entre todo eso las mediaciones, como la moneda, uh -huh. y el circulante de una deuda justamente que no deja de ser eterna, una, un, un, un papel que no tiene valor más que simbólico y de afectación. Entonces en ese circundante de lo público se juega mucho y me parece que esos son los grandes debates a los que muy efectivamente nos suelen distraer. ¿no? Uno lo recupera acá en, este, en esta reflexión y dice ¿por qué nunca podemos seguir desde acá y tenemos que volver siempre un poquito más atrás? Pero si te parece bien, para poder eh, situarnos bueno, no, más en te, la. Y yo te interrumpí ah, y perdón. no terminaste con la grida, que justamente es justamente mi presentación. ¿Qué va a ser al final del programa con la educación en la era corporativa? Vamos a tener la columna de Darío Valvidares, de los especialistas y las fundaciones. No pueden dejar de escuchar esa columna, no porque la diga yo, sino porque hay que empezar a refutar a determinados especialistas, que yo a esta altura los llamo mercenarios. Eh... Y aparecen los grandes medios dando sus opiniones como eh, verdades absolutas. Sí, mucha fantasía de por medio para poder indagarnos. Pero bueno, vamos a situarnos un poco en el presente. Vamos a darle lugar nada más ni nada menos que a Julio Gambina para que nos pueda relatar y detallar un poco cuál es nuestra macroeconomía y qué nos dispone al respecto. Con ustedes, Julio Gambina. La chispa ya hace el fuego desde sol, indicados como este, dejarse por el control. Economía y política. La columna de Julio Gambina. Hola, ¿cómo están? Bueno, los datos económicos siguen siendo alarmantes y ahora el, el último dato es que se ha batido el récord de la caída del consumo en la Argentina, en especial el del consumo popular. No es ninguna novedad con los datos de una economía de alta inflación, de profunda recesión, el, el propio Banco Central Difunde la encuesta que, que trabaja con un grupo de consultoras, eh, consultoras en general de, del sistema económico, del establishment, del poder, que dicen que la economía eh, en perspectiva para el año 2020 no va a ser buena. La, la inflación eh, la pronostican por encima del 40%, eh, la caída de la economía eh, cercana al 2%, con lo cual no solo es que tenemos un 2019 con datos negativos, sino una perspectiva de 2020 eh, muy dramático. Y el 2020 parece que queda lejísimo, porque eh, para sorpresa mundial y local, Hoy Macri se hizo presente en la reunión con el Fondo Monetario Internacional en Washington, con los técnicos del Fondo Monetario Internacional, donde el presidente fue a acompañar al ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, al presidente del Banco Central, San Leris, para fortalecer la misión que tenían los funcionarios de la Argentina para pedirle al Fondo Monetario que desembolse 5400 millones de dólares que debieron haber sido desembolsados a mediados de septiembre y que obviamente los técnicos del Fondo Monetario Internacional no se quieren comprometer y hoy le dijeron en la cara al presidente de la nación que eso va a ser resuelto por el directorio por la es una decisión política Y no lo tiene que ver con que hoy no hay director gerente designado del, del Fondo Monetario, que eso lo va a ver a corto plazo, sino que en realidad el Fondo Monetario le está diciendo que hasta que no quede claro cómo queda la ecuación política de gobierno en la Argentina, es decir, después de las elecciones de octubre, no va a haber decisión de desembolsar 5.400 millones de dólares que son vitales para la lógica política del gobierno, y poder seguir cumpliendo con los vencimientos de deuda que tiene, la facilitación de divisas para las remesas de utilidades al exterior, en fin, lo que es la política monetaria financiera del gobierno de Mauricio Macri en la Argentina. Eh, la realidad es que el masazo eh, electoral de las PASO, donde una mayoría importante del pueblo argentino le dijo no más, a la política de Mauricio Macri, eh, lo que hace es profundizarse en una lógica donde todos empiezan a, a cambiar. El propio gobierno hace publicidad callejera como que han bajado el impuesto a los alimentos, al IVA, cuando en realidad esa medida, como algunas otras que tomaron, entre ellas los controles cambiarios, eh, no tienen que ver con su lógica liberal, llamada neoliberal, de defensa del libre mercado y no tienen otro remedio que intervenir directamente en la economía para intentar salvar todo lo que pueda en el proyecto político estratégico del macrismo, del PRO, de Cambiemos y tratar de generarse mejores condiciones para ver cómo avanzan en la próxima etapa después de la asunción del nuevo gobierno el 10 de diciembre. Y en ese sentido anuncian temas que después tienen que negociarlos con otros sectores en condiciones muy difíciles. Y remito, por ejemplo, al bono de mil pesos que está pautado, pensado para los trabajadores del sector privado y que obviamente ha generado un revuelo inmenso en los sectores de la pequeña y mediana empresa porque la pequeña y mediana empresa que tiene que ver con el grueso del empleo del sector privado en la Argentina, dicen no estamos en condiciones de pagar por la situación de recesión que hay en la economía argentina. Si no se generan políticas de recuperación de la actividad económica, es muy difícil que podamos hacer frente a este pago del bono, aun cuando se diga que es un bono que se va a cobrar a cuenta de futuros aumentos que se resuelvan en negociaciones paritarias en convenciones colectivas, y algunos plantean que debería favorecerse el tema del pago en cuotas. La realidad es que hay un desorden en la economía muy fuerte que sufre la mayoría empobrecida de la Argentina, con bajos salarios, un tema que todas las estadísticas que ofrece el INDEC y que se corroborarán en los próximos días cuando se den a conocer los datos de pobreza en la Argentina... El deterioro de los ingresos populares es inmenso y estamos hablando de la mayoría de los trabajadores asalariados, de los perceptores de jubilaciones, jubiladas o jubilados, o de aquellos que reciben beneficios sociales, estamos hablando de millones de personas, que es lo que explica eso que dijimos al principio, la lógica es la caída ...del consumo, encima el Estado tiene escasa capacidad de consumo, o sea, escasa capacidad de gastar, porque tiene una política deliberada de ajuste, entonces no hay compensación con el gasto público ante la caída del consumo popular. Todo un, un problema que está mostrando cómo eh, el deterioro de la cuestión económica se profundiza, pero al mismo tiempo se están generando cambios... Políticos más, más que interesantes, los medios de comunicación eh, prácticamente han este, adecuado su discurso público y son muy pocos los que sostienen efectivamente la política estructural, originaria, de fondo, que plantea el macrismo y se van adecuando a los nuevos tiempos. Pasa lo mismo con el Poder Judicial. Es eh, importante ver cómo en todos los medios de comunicación se constata que el Poder Judicial va adecuando su política en función de los rumbos del poder. Pasa lo mismo en el plano de los eh, profesionales de la economía, los profesionales liberales, neoliberales, de la derecha eh, tradicional, los soportes teóricos del capitalismo que toman distancia de los este, Sturzenegger, de los Caputo, de los que han tenido responsabilidades en el Banco Central o en el Ministerio de Economía, sea Pratgai eh, sea eh, Duhovne, eh, y algunos que hasta han tenido responsabilidades de gobierno, como el caso de Melconian, salen a plantear que ha habido mala praxis. Es más, el caso de Melconian es muy interesante porque hay que eh, destapar una iniciativa ideológica de, ante la nueva situación, querer cambiar eh, la percepción que sobre ellos tiene la sociedad. Melconian dice, bueno, hay que evaluar al gobierno por el rumbo, que ha estado muy bueno, y destaca el rumbo de la apertura económica al sistema mundial, eh, lo que significó el gobierno Macri para con la Organización Mundial de Comercio, con el G20 con Estados Unidos, con el Fondo Monetario. Cristín Lagarde dice, bueno, menos mal que el Fondo Monetario intervino porque si no la situación argentina estaría peor. Pero Melconian sigue razonando y dice, si el rumbo está bueno en materia de gestión, estuvo a mitad de camino. Hay cosas que hizo bien, como pagarle a los fondos buitres, por ejemplo, pero hay muchas otras cosas que no ha gestionado adecuadamente y en eso se refiere sobre todo al ajuste. Y la crítica fundamental de Melconian es con el tema de la macroeconomía, donde dice ahí el gobierno estuvo muy mal. ¿Y cuál es la recomendación de Melconian? Que no había que empezar con el gradualismo, que había que hacer un ajuste de shock más importante y en vez de empezar por arreglar con los acreedores externos o resolver la cuestión del CEPO, lo primero que habría que haber resuelto es la cuestión eh, fiscal, la cuestión del ajuste fiscal hay que encontrar muchos de estos personajes están están cambiando por el cambio de escenario porque saben que se viene un nuevo gobierno y hay que intervenir sobre ese gobierno. Esa es la lógica de la prensa, es la lógica del Poder Judicial, es la lógica de los economistas que en general hablan por, por tele, radio, escriben, generan la agenda ideológica de la sociedad y pretenden señalar que lo que ha habido es una mala praxis. Y, y por lo tanto las recetas que retoman son las mismas que las recetas del macrismo y dicen lo que hace falta en la Argentina es una reforma laboral, una reforma previsional que es una forma de plantear reformas de tipo reaccionarias para generarse mejores condiciones para la obtención de ganancias, la acumulación de capitales la dominación capitalista en la, en la Argentina por eso es importante ver esos reacomodamientos que hay en el poder e incluso eh, son rea reacomodamientos que involucran a múltiples sectores de la sociedad, entre otros, eh, bueno, la CGT y el movimiento sindical están planteando reagrupamientos donde algunos dicen, bueno, este, las formas de agrupamiento sindical que funcionaron en esta etapa del gobierno Macri tienen que readecuarse para el nuevo tiempo y ya están planteando la unidad de la CGT, lo que desafía a muchos otros sectores que no confían en las formas tradicionales de organización sindical a plantear los desafíos que se generan para un nuevo modelo sindical. Un nuevo modelo sindical que hace décadas que se viene planteando que hace falta en la Argentina eh, como parte de los cambios que hay en el capitalismo mundial, porque no se trata solo de defender los intereses de los trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia, en condiciones regulares, de seguridad social, sino que hay que involucrar una política de agrupamiento y defensa de todas las trabajadoras y los trabajadores. Estén en situación regular o en situación irregular, estén en actividad o estén en calidad de pasivos, de jubiladas, de jubilados. Por eso la realidad es que eh, el desorden de la economía genera reconfiguraciones en el plano de la política y es bueno pensar que no sólo se rearticulan los sectores del poder económico, no sólo se adecuan a la nueva situación eh, los sectores del poder económico, del poder político, sino que también el movimiento social, popular, para hacer realidad sus reivindicaciones democráticas y sus perspectivas más profundas de emancipación, también tienen que pensar en rearticulaciones y reconfiguraciones para hacer más eficiente la perspectiva de lucha por otro orden social, donde no siempre ganen los pocos sectores concentrados del poder económico y político en la Argentina, sino que se generalice la satisfacción de necesidades para la mayoría de la sociedad. Hasta la próxima. Muy bien, como siempre, el la columna de Julio Gambina. absolutamente acertada en los conceptos y casi con este deseo de que se van a tener que eh, poner ciertas pautas a lo que sucede en la economía. Por eso un poco hablábamos también este con Alejandro aquí, del problema del Estado, de lo público y de la intervención nuestra, básicamente, que después de las votaciones somos una especie de cuatro de copas en estas democracias empresariales. Eh, no quería ir al tema musical sin antes eh, decirles que se cumplen 20 años del asesinato de Clemente Arona, un caso paradigmático en la historia de Venado Tuerto, eh, el domingo 29 se realizará justamente una radio abierta en la Plaza San Martín de esa localidad a las 15 horas, Belgrano y Marconi, eh, y, y hay una gran convocatoria de la radio abierta, van a participar Ana Bragueri, la mamá de Clemente, que hace 20 años viene bregando por justicia eh, y que además es una amiga de la deuda eterna que permanentemente nos manda eh, saludos aquí al programa. Eh, Norberto Olivares, abogado de derechos humanos. Celeste Leprati, la hermana de Pocho Leprati, Y Juan Carlos Sánchez de Gacetillas Argentinas y nuestro amigo, bueno, Juan Carlos Sánchez nuestro amigo también, y Andrés Arlengo el escritor y periodista eh, que también tiene el programa Contrapuntos allí en FM Nostalgias. 29 de septiembre se cumplen 20 años del asesinato de Clemente Arona que quedó en la nada porque la causa se cerró hace 10 años y los policías que deliberadamente con un patrullero del comando radioeléctrico le pasaron por encima a Clemente, que volvía del trabajo y aparentemente había cometido una infracción de tránsito y estos policías, de acuerdo a lo que dieron los estudios posteriores, pusieron su patrullero a 120 kilómetros por hora y este, estos fueron los resultados. Y lo peor... Es que esos mismos policías Hoy están caminando las calles de Venado Tuerto Y siguen en la fuerza Ahora sí Vayamos a un poquito de tema musical eh, Un gran abrazo a Ana Bragueri Fuego de Tranqui punky. ¡Movilónte! La calle es fé, Magret luchando por el cambio, revolución. luchando por los nuestros, el, el poder, poder del pueblo y para revolución. el pueblo, no al capitalismo, la opresión de los obreros, de polución, combate, revolución, revolución, abre los ojos bro que no te sigan engañando, dime realmente sabes tú a quién estás votando, izquierda ni derecha, solo títeres manejados Muy bien, mientras Alejandro está intentando comunicarse con nuestro amigo Alfredo Grande y Alfredo eh, probablemente tenga que desocupar el teléfono, eh, quería agradecer a todos los que nos escriben, eh, a Irma Duce, a Coqui Chaile, a Silvia Estela... Eh, a Marta Alejandra Esperoni, que me dice que nos está escuchando cómodamente, sentada en un sillón, muy bien. Dora Montenegro, en fin, un montón de, de escuchas, de amigos, de, de mmm, seguidores de la deuda que nos mandan sus saludos. Eh, ahora los estamos Diciendo aquí a, a Irene Antinori, a Enrique Farini, a Dora Montenegro, Lili Ferreira, Graciela Escorzo, Fabiana Bertolicio, en fin, Estela Bassi, La Sol Villa desde allá, desde Tucumán. Eh, muchísimas gracias a, a todos y todas y disculpen si no podemos eh, nombrarlos a todos. Este, no es que tengamos tantos, pero siempre algunos se nos puede saltear. Eh, me parece que ya estamos... ...en esta comunicación... ...así que vamos a dar paso... ...a que Natacha nos diga que... Cultura Represora... ...Cultura Represora... ...y vamos a estar ya... ...en el aire... ...con nuestro compañero, amigo... ...columnista de este programa... ...actor, director cooperativista, eso no me puedo olvidar porque es lo, lo que más le interesa a, a Alfredo, que digamos Alfredo Grande, muy buenas tardes ¿Me escuchás? Yo sí, ¿Para? vos sí, sí, sí, sí, sí, hasta ahora sí Bien Alfredo, estadística serás que ya no es ni siquiera una sombra sino la estadística Sí, en realidad es un trabajo que creo que vos conocés, ¿no? Y, y realmente, me, no sé, de pronto esas cosas se te ocurren, ¿no? Porque eh, yo no veo mucha televisión, en realidad no, no veo mucho de nada, pero eh, realmente ha sido bastante, es muy frecuente en todos los programas que analizan nuestro, nuestro devenir, eh, la absoluta hegemonía de cifras, ¿no? Desde los zócalos que ustedes en riesgo país, el dólar nacio, el dólar budú, ¿no? Si tú estás diciendo tanto de pobreza, tanto por ciento de inflación, tanto por ciento de incremento de esto, de lo otro, y son todos porcentajes, todos, eh, una especie de cuantificación permanente de la realidad, y en ese sentido, este, eh, lo concreto, digamos, la materialidad, ¿no? Es decir, el concreto de lo real eh, se diluye, ¿no? Se, se, se pasa de, de realidades realmente trágicas, dolorosas, este, conmocionantes, a eh, estadísticas. Te pongo un ejemplo de lo más vulgar. El otro día estaba cenando ahí en la academia, en la famosa academia, y entra una nena que podría tener, yo te digo, 5 o 6 años, ¿no? Eh, vendiendo... O, ofreciendo, como lo quiera llamar, este, algún tipo de... No me acuerdo en este momento qué era exactamente, si ¿Es pañuelos o qué. Bueno, esa es, una cosa es ver a esa nena, ¿viste? Realmente, seré que estoy, estoy cada vez más viejo, pero realmente me, me conmocionó, ¿no? Eh, o ver, por ejemplo, una marcha a, la, a las madres contra el Gatillo Fácil, o ver a los familiares de Luciana Arruga o compartir una mesa, compartir una actividad, bueno, ahora está el tema de, de la película que es tan importante sobre Luciana Rúa. Sí, cuando vos estás en la materialidad, aunque no seas víctima directa, pero estás, digamos, eh, afectado por todo eso de forma directa, eso es un nivel, eh, eso impacta en la subjetividad de una determinada manera. Ahora, cuando vos lees, por ejemplo, las estadísticas de la Correpio o de cualquier organismo este, que trabaja sobre el terrorismo de estado, no digo que no sean necesarias, pero digo que el nivel de afectación en los subjetivos es completamente diferente y está, se sirve en bandeja para que muchos se llenen la boca y hagan la largas y se desesperen, mirá estos porcentajes, mirá esto, mirá esto, y en realidad el impacto subjetivo de la materialidad les es totalmente ajeno, entonces son así como una especie de traductores estadísticos de la realidad pero con muy poca influencia en el cambio de esa realidad. Eh, esto pasa por uno con la deuda externa, te, te ponen tantos millones, tanto porcentaje de producto bruto. Ahora, ¿cómo eso este va directamente a impactar en la vida cotidiana de cualquier sujeto? Eso queda diluido. Y bueno, por eso planteo que lo abstracto es realmente el terreno donde la derecha florece, porque hasta eh, cualquier persona este, puede sentirse afectada en abstracto, pero en el concreto real no tener la menor incidencia ni la menor voluntad de cambiar nada. Es más, de mantenerlo con distintos formatos, que de alguna manera la propuesta eh, futura, ¿no? Es decir, el, el viejo gatopardismo, ¿no? Cam cambiar para que nada cambie, ¿no? Eh, sí, Justamente eh, tiene que ver exclusivamente con eso porque yo creo que lo, que lo que ya algunos nos está preocupando aquí en este programa básicamente es eh, cuáles van a ser esos cambios en que una inmensa mayoría de esta población y una inmensa mayoría de, este, de, de, de empobrecidos como decís vos eh, pone en, en en un cuerpo político o eh, directamente en una persona. En este caso es como que Alberto viene a salvar todo, ¿no? Este, y a mí realmente me preocupa cómo va a ser... Eh, me preocupa que realmente se materialice algún tipo de cambio social, Bueno, pero es que, mira, vos dijiste dos cosas que yo voy a retomar. Que yo una, podría la... decirte que estoy de acuerdo, ¿no? Que hay que hacerlos esos cambios, pero no es, no me parece que sea por ahí. Los cambios, este, digamos, si la izquierda dice, por ejemplo, hay que hacer una reforma agraria, pero no sé por qué se ponen tan locos, porque no hay nada más democrático que una reforma agraria. Bueno, lo antidemocrático es todo... lo otro, ¿no? Lo que nos pero, pasa pero, siempre. Bueno, pero mira pero ahí hay una cosa interesante el mismo que lo dijo después se llamó silencio Ajá. O sea, cuando, cuando grabó y dice eso después le bajan la línea de a con esto claro cállate la boca entonces el mismo cuando lo dice lo dice en abstracto no no sé si es claro porque decir eso es como decir mira eh, eh, me parece eh, importante hacer la revolución socialista Pero bueno, pero es una declaración en abstracto, sí, a todos nos parece, o a muchos de nosotros nos parece importante, la, qué trabajo concreto se hace para eso. mira el otro día leí una cosa de negro suárez que me, me, me gustó muchísimo, que dice en uno de sus escritos que no... Que en realidad eh, él no cree en la justicia, él trata de ganar los juicios, que son dos cosas diferentes, ¿no? claro, claro. Y, y viene al pelo, porque la justicia, cuando dice, y muchas... Víctimas dicen, no, pero de la justicia de la justicia. La justicia es la abstracción de la abstracción. En concreto hay que ganar el juicio, cosa que la gremia de abogados parece que casi siempre o muchas veces lo logra. Pero la justicia, apelar a la justicia, es apelar a la madrina Madrina, a, a la de Azul de, de Pinocho. ¿viste? Es, bueno Y en esa abstracción transcurrimos gran parte de nuestra vida. Yo en un personal decía que me, me, me ponían de la nuca la, la gente que de, de decía estoy enamorada del amor, odio al odio, ¿viste? Así en la sí, abstracción claro. total, sí, sí. ¿viste? Bueno, ahora, ese es el terreno de, de lo que podríamos llamar la, las derechas. Ahora, cuanto más derecha sea la derecha, esa abstracción tiene una nueva materialidad que también genera efectos como lo de la raza superior. Es una abstracción, pero llevada a su extremo límite genera una nueva materialidad. Y Ajá. entonces empieza a matar gente. Ahí se complica, digamos. Claro, ¿no? claro. Pero en un terreno de, de pura abstracción, es lo que, de alguna manera, por ejemplo, ¿no? el, el, el lunes estuvimos hablando con Jorge Rulli. Este, hoy decir peronismo es una abstracción. Claro. No? claro. Ahora, para los peronistas no, es una materialidad. Ahora, esa materialidad de qué está formada. De, de sucesivas abstracciones, viste que ahora de nuevo Moyano vuelve a la CGT, viste? O sea, <risa> claro, lo claro. abstracto de lo abstracto, pero vivido como concreto. Eh, y vuelve con dar, se vuelven a sentar y a. Por, y esto, a charlar. por eso, por Pero es abstracto en la materialidad, eso, eso ya no puede. No se puede volver a dar nunca más. Bueno, Alfredo. Vos por, por lo, lo que estás contando eh, me trajo a un concepto que reescuché el lunes y lo había perdido y me lo había olvidado, que es eh, cuando nosotros nos transmitimos o transferimos monedas en billete o digitales a través de transferencias bancarias, lo que estamos transfiriendo sí. es confianza sobre algo que no existe, sobre una abstracción del valor supuesto Total. de un papel. Y es increíble, tipo, se sostiene en base a una confianza de no sé, 20 por 13%. Sí, yo la única corrección que haría, porque si no hago correcciones, vos sabes que tengo un espíritu absolutamente crítico, incluso autocrítico, aunque algunos no lo crean, es que en realidad, este, eh, en alguna época, y Darío se acordará, eh, supongo, este, el papel moneda tenía respaldo en oro. Claro, claro. O sea, ha, había una materialidad, o sea, es más, eran, vos podías canjearlo por, su, por lo, aquello que venía a representar después perdió ese respaldo en oro, no lo que, o sea se respalda a sí mismo, entonces es una abstracción, claro, el pa, abstracción el papel moneda tiene el respaldo en papel moneda, claro, en su, <risas> propio, en su propio bono, digamos exactamente, viste por eso el jefe firmaba, viste la, el dinero ponía chilica al, al diablo, viste, o sea claro. ahora en, en el tema del dinero eh, bueno es el, el monetarismo, lo que llama monetarismo en definitiva es eso, eh, digamos la abstracción de, que va al plano de la economía. Claro. En realidad, de, de la crematística, como diría Aristóteles, ¿no? porque la economía es otra cosa. Pero sí, es el ejemplo es perfecto. Vos tenés un papel moneda, este, pero que en realidad no tenés nada, tenés un papel. Claro. Y ahora, una única corrección sería esto. Yo en vez de confianza diría alucinatorio político-social, ¿no? claro. porque esa confianza es una idea delirante. Claro, bueno, sí, los, delirios sí. tienen, los delirios han tenido en la historia de la humanidad un efecto total. Yo este, hoy no me acuerdo de dónde, no importa. Sí, importa, pero no me acuerdo dónde. Este, <risa> decía que este, eh, habla mucho de los medios masivos de comunicación y bla, bla, bla, como formatea, viste, todas esas películas que hay sobre Facebook, qué sé yo. Pero el Facebook más formateador de subjetividad en la historia de la humanidad fue la religión. Claro, claro absolutamente, viste colonizó subjetividades, atroches y Moche a escala planetaria, aún hoy. Bueno, en, aún bueno hoy. y el liberalismo ¿no? Y el neoliberalismo. Sí, pero no hubiera sido posible sin religión. Me parece bueno, que no hubiera, la, lo que la pasa es que hay, espada, hay, hay, hay, porque, como, hay como contaminación discursiva, ¿no? De golpe lo escuchás hablar hay, a Macri y te parece estar escuchando hablar un pastor evangelista. Bueno, bueno, ahí cuando decís esas cosas de contaminación discursiva, el otro de la semiótica, me encanta. Me la tenés que anotar, así yo <risa> las digo, porque <risa> a mí no me salen espontáneamente. Claro, claro. Por eso <risa> vos sos psicoanalista. <risa> como, decía, como decía un amigo, estoy psicoanalista, no sé lo que soy. Bueno, escúchame, sí, tenés toda la razón, pero bueno, pero por eso te digo, la, la cruz y la espada... Eh, la, la religión, por ejemplo, es el paradigma de lo abstracto, claro, de pronto alguien dice yo la vi a la Virgen, ¿viste? Yo, yo en mi vida he visto poca, ¿no? pero de todas maneras, ahí le crees, porque bueno, está tan convencido que le cree, entonces es un, un altar y va la gente y todo lo demás, pero en realidad es la abstracción pura, Es, bueno, es, es como es como ver este todos los que avanzan los 7 de agosto a San Cayetano pero curiosamente en el año de la mayor falta este de empleo eh, había cinco carpas este año. Claro. Y cuando el trabajo más o menos está, eh, hay cinco o seis cuadras de cola un mes antes. Es, es medio inexplicable. O perdieron la fe o creyeron que San Cayetano se hizo neoliberal. O oh, no había ni siquiera para la SUBE para llegar hasta acá. Y yo lo que me pregunto, Alfredo, es cuando esta abstracción religiosa que vos decís que opera... Eh, yo me pregunto, digo, bueno, hay una materialidad don, don, don, donde repercute en una capa, en algún pliego de una piel, esto se ejecuta, y es eh, donde atraviesa toda esta, esta moral de culpa y deuda, creo que ahí nos entra más que nunca la economía, vivimos en una noción de absoluta constante deuda eh, instalada de las épocas de la, de la religiosidad fuerte, como, bueno, me voy, estoy acá labrando la tierra para ganarme el paraíso cuando me muera, digo, ¿nos, nos devendrás sí, sí, sí. Desde, desde ese miedo bueno, y esa angustia? Porque bueno, parece... pero también con, como diría el amigo, con cierta contaminación discursiva, ¿no? Porque cuando se dice ganarás el pan con el sudor de tu frente, dice con el sudor, no con la sangre. Claro, tal cual. Y, adem y, adem y además te dice ganarás el pan, o sea que dentro de todo, bueno, pero ahora no ganarás el pan y será con la sangre de tu frente, o sea que el negocio es pésimo. Sí, aparte amasalo o sea, el pan, en definitiva, digamos, es... Último. Por eso, si vos lo ganás, si lo ganas sudando, tan mal no está. Claro, vale, tal cual, sí, sí. A, a lo sumo te tendrás que comprar un, un antitranspirante que no te abandone, pero no, no, no, no está tan está. Bueno, terrible, pero si ¿no? son monotributistas, no te da para el antitranspirante. Seguimos bueno, en el pero, eh, Bueno, probemos siempre. Es la contaminación discursiva, Darío. Es, es, es una metáfora. ¿no? Claro, pero, me, pero <ríe> me, gusta, esa... <ríe> me gusta esta idea de la, de la, de la, religiosidad, de la religiosidad de la religiosidad, religiosidad aplicada tanto dentro de la economía que hoy cualquier eh, discurso neoliberal inc se incorpora tanto al punto de que, claro, la culpa y la angustia de no pagar esa deuda nos opera en la realidad y es por eso que siempre estamos tratando de trascender esas, esas, esas posibles deudas. De hecho, no sé, También, elegís una eh, eh, carrera, etcétera. Totalmente, totalmente. Bueno, por eso digo que eh, el cuádruple registro de la cultura represa... ¡Oh! Nos quedamos con el suspenso del cuádruple bueno. registro. A ver, intentamos saber que cierre la, la idea porque nos quedó la, la, la duda de para, para dónde cerraba. Eh, porque me intriga, la verdad que es esto. Nosotros hablamos de la, del alucinatorio, siempre es de la clínica de Alfredo, como algo co muy coherente en, en su pensamiento de, cómo, de dónde puede estar la explicación de que se operen estas cuestiones. Digo, no sé, pienso un montón de cosas que, que, que nos depone la idea de, de Alfredo. Eh, no coincidimos con el pago, con lo que sale el gas o lo sale la electricidad. Bueno, ¿por qué pagamos? ¿Qué angustia nos genera dejar de pagar esa factura que no lo evitamos? Me Situat parece que ya... Este, o se escapó porque no pudo ir a pagar la factura. No, no, me parece que ya volvió. Sí. Alfredo, ¿estás ahí? Castigó la cultura represora. Sí, Estaba sí, diciendo, sí. Lo digo rápido, que el cuádruple el de registro de la cultura represora es mandato, amenaza, culpa y castigo. Y esas cuatro osantes se dan siempre. Entonces tiene que ver con lo que estábamos hablando. Y, y realmente eh, en el plano de la... De, la, de esto de, de, de lo abstracto, digamos, Ajá. de los efectos materiales del abstracto, se verifica permanentemente, en, en, en todo. O sea, que algo abstracto tenga efectos en la materialidad es, es lo más frecuente, pero justamente para que deje tener efectos en la materialidad yo creo que hay que denunciar su carácter de abstracción. Eh, de lo contrario seguimos, por ejemplo, hoy la abstracción es, reactivar la economía con el consumo claro ahí tenés una abstracción porque realmente si algo si vos por un lado decís aumentar el consumo, por el otro lado estás planteando la contaminación ambiental que es otra abstracción digamos ¿no? entonces, ¿cómo es? porque en realidad el tema no es aumentar el consumo el tema es que las necesidades eh, básicas estén satisfechas, que no tienen que ver con el consumo el consumo tiene que ver con el endeudamiento tiene que ver con la obsolescencia programada, tiene que ver con la hiperproductividad, tiene que ver con todo lo que nos está arruinando la vida. Entonces vuelve a ser una economía hiperconsumista. Bueno, y si eso creen que es la solución, evidentemente es simplemente patear el problema para más adelante, ¿no? Porque sabemos que el consumo, a lo que lleva es a la adicción del consumo, que evidentemente termina siendo... Una catástrofe absoluta. ¿no? Como esta columna que ya entró en la debacle de la catástrofe, porque ahora sí nos estamos yendo. Bueno, bueno, bueno, está bien. Re recordanos, Alfredo, estos cuatro principios que dijiste de que operaba. Sí, sí, porque sacó el cuadernito para anotar. Sí, lo, acá. lo, lo, lo vamos no, a anotar no, no, para, no, no, para, no, no, para no. profundizarlo. No, no, este. Mira, eh, mandato, amenaza, culpa y castigo. Mandato, amenaza, los, culpa y castigo. Me encantó. Son los cuatro registros de la cultura represora que operan tanto en el afuera como en el adentro del sujeto. En el eh, adentro eh, del sujeto... Hay varios amigos que le va a venir bien esto. Mandato, amenaza, culpa y castigo. Sí. Bien, no es crimen y castigo, no es el pobre Raskolnikov <risa> que se retuerce ante no, las preguntas no, del juez. No, no, no, no porque ese, ese efectuó, digamos, ese tuvo la acción. El, el tema de la culpa es justamente... Algo que reemplaza la acción. Claro. Ya el deseo, ya sos culpable por desear. Señor juez, maté una vieja, estoy arrepentido. Eso es los dos tomos de crimen y castigo. Bueno, por eso sabés que no es culpa, sino remordimiento. ¿no? Claro, claro. Que es otra cosa. La, la culpa opera justamente en, en la ausencia del acto. Es, es como previo al acto, para que no, eh, no se consuma el acto, pero igual sos culpable por desear el acto. Y el deseo sin acto es una abstracción. Bien, bien. bien. Eh, vamos a seguir por ese lado, si querés, el miércoles pasado. Digo el miércoles ¿Cómo? que... Que seguimos por ese lado el miércoles que viene, me parece. Cómo no, cómo no. Me gusta, ese camino es muy interesante para discutirlo este, así al aire. Así lo haremos. Muy bien, Alfredo, muchísimas gracias. Abrazo y abra... hasta el miércoles. Que lo pasen bien, gracias.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 but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 está el límite entrevistas muy bien ahora sí estamos de nuevo en el aire nunca dejamos de estarlo digo nosotros los que estamos en la mesa y ya estamos en comunicación con el doctor alejandro olmos gaona alejandro darío validar este saluda cómo estás qué tal darío cómo estás Bueno, muy bien, este, queríamos charlar con vos justamente a partir del de el artículo que escribiste sobre, eh, bueno, que yo leí por lo menos en, en Red Eco Alternativo y, y me pareció muy interesante eh, este tema de, eh, bueno, estos hacen todo mal pero estos otros que están del otro lado también. Y sí, porque erróneamente se habla de la deuda de Macri. Ajá. Y digo erróneamente porque si bien Macri es el que emite las obligaciones, la deuda eh, diría que ha sido contraída por la mayor parte de la dirigencia política con representación parlamentaria. Porque Macri no emite un solo bono, eh, mejor dicho, el gobierno no ha emitido, el, el presidente Macri no ha emitido ningún decreto para emisión de bonos soberanos, y la Secretaría de Finanzas los ha emitido sin que estén autorizados en la ley de presupuesto votada por la mayoría de ambas cámaras. Por lo cual, son corresponsables del endeudamiento, aunque sean los distraídos y vean los programas de televisión hablando del feroz endeudamiento de Macri. Si Macri hubiera sido autorizado por el Congreso, no podría haber emitido esos bonos que emitió. Bien... Eh... La idea es que hay una deuda que Macri toma por, por, con los bancos primero. Después esa deuda queda defolteada y va al fondo monetario. Y ahora, según los últimos trascendidos, el fondo no daría los dineros de estos, esta última parte del acuerdo, los cinco mil y pico de millones de dólares. Me preocupa, nos preocupa a unos cuantos, Que todo sea porque la oposición también está pensando que ese dinero tiene que venir. Entonces, cuando yo pienso, cuando queremos pensar otro modelo de país, me parece que estas no son las señales. No sé qué pensás vos, este, Alejandro. Es que lo que pasa, Darío. Yo habrás visto que cuando... Primero, que eh, Macri, eh, cuando ya el sistema financiero le cortó el chorro y no recibió más dinero... Este, tuvo que recurrir al Fondo Monetario como una garantía para eventualmente yo no estoy de acuerdo que hayamos entrado en default porque en ese momento no estábamos en default, pero en una especie de reaseguro de que como no se iba a poder pagar este, el banco el Fondo Monetario iba a poner la plata para garantizar el pago a los acreedores que es lo que ha hecho siempre el banco el banco como prestamista de última instancia siempre opera para que el sector privado cobre, ¿no? Ahora en esto también hay responsabilidad de el, la oposición. ¿Por qué? Porque el gobierno de Macri celebró un acuerdo con el Fondo Monetario sin pasar por el Congreso, porque tiene una ley que lo autoriza. La ley de administración financiera, la 2456, determina en su artículo 60 que las operaciones que realice el Estado Nacional con organismos multilaterales de los que forme parte... No es eh, necesario pasar por el Congreso. Y el problema es que esa ley, que es de la época de Menem, del 92, habría supuestamente caducado en el 99, pero fue prorrogada, prorrogada, prorrogada, hasta que, por mayoría de ambas cámaras, en el 2014, la declararon válida perpetuidad. O sea que también hay responsabilidad de la oposición en haber entregado facultades delegadas al presidente para que también se deude con los organismos multilaterales. Y no porque el fondo cobre, porque el fondo, el interés que cobra, te diría que es el más bajo, es decir, es decir, no tiene la menor relación con lo que cobran. El problema del fondo son los condicionamientos, los ajustes, los que ya conocemos del fondo monetario. Ajá. Y esto que vos decís, es cierto que la plata la den ahora, o la den cuando asuma Alberto Fernández, si es el que suponemos que va a ganar, y será más o menos lo mismo, y evidentemente la oposición especula que no le den el dinero a Macri para que se la den a ellos, porque el gobierno que venga a lo sumo pedirá un acuerdo de facilidades extendidas, tratará de patear la pelota para adelante, pero en ningún caso ni se van a ir del fondo, ni van a hacer ningún tipo de cuestionamiento, porque en este tema de la deuda Salvo algunas excepciones, todos piensan exactamente lo mismo que hay que pagarlas. ¿Hola? Hola, sí, sí. Sí. Eh, bueno, la verdad es que no, no tenemos registro de, de lo que pueda llegar a venir. Porque... No, no, yo te digo, nosotros estamos en default hace mucho tiempo, claro. absolutamente cubierto. Porque el gobierno no, no ha puesto las cartas sobre la mesa, por supuesto, de hablar de default, los economistas del establishment, Melconian, Sperm, todos ellos pone el grito en el cielo, ¿no es cierto? El problema es que la Argentina ha contraído deuda sin capacidad de repago desde, el primer, desde la primera ley para pagarle a los buitres, que se hizo en el 2016, en marzo del 2016, donde votaron a favor casi todos los bloques a un legislador el Frente para la Victoria, ...hasta ahora... ...es decir, esto ha sido permanente... ...de que el país se sigue endeudando... ...y respecto al fondo... ...que ese es otro de los graves problemas... ...en materia precisamente de un capítulo de un libro... ...que estoy por sacar... ...en los próximos meses... ...el problema del fondo... ...es que vos no podés impugnarlo... ...no podés enjuiciarlo... ...no podés hacer absolutamente nada... ...porque el fondo... ...tiene más inmunidades que un país soberano... ...el fondo no puede ser sometido a ningún juicio en ningún organismo internacional, cosa que eh, esto ha sido consentido desde que nos atrairemos al fondo en el 56 hasta el día de hoy por todos los gobiernos que han aceptado esta situación, yo te diría verdaderamente insólita, porque si vos tenés un problema con un país limítrofe o con cualquier otro país y vas a la Corte de Justicia de haya para que la Corte dirima quién tiene razón o no. En el caso del fondo no podés tampoco recurrir a Cortelaya porque no, el fondo tiene inmunidades totales. No solo el fondo, el fondo, sus directivos, sus operadores, todos los que trabajan en el fondo, que pueden hacer cualquier desastre y en rigor lo han hecho, y tampoco pueden ser sometidos a ningún proceso en ninguna parte. Y esa inmunidad le alcanza a Nicolás Duhovne, el que firmó el acuerdo con el fondo porque Nicolás Duchovne era gobernador del Fondo Monetario en representación de la Argentina, de Chile y de Bolivia, y como tal, al integrar la Junta de Gobernadores, está alcanzado por las inmunidades. Es decir, que estamos atados de pies y manos. Eh, eh, parece que hablaras de, de, del Olimpo, ¿no? Este, el Fondo Monetario es una especie de Olimpo intocable, Que, que está este, en términos de Nietzsche más allá del bien y del mal eh, y que no tienen responsabilidades ninguna. Porque hay algo que está claro. El Fondo Monetario le prestó a este gobierno, digamos, a estos tipos que nos están llevando por estos lugares hoy. Porque el fondo también, eh, ¿acaso no, sus propias reglas no las violó adelantando no. todo lo que había propuesto en el préstamo? Yo te diría que no por una... Primero, que por más que haya violado aquí el, el Estatuto del Fondo, establece cualquier problema que tenga un país con el fondo, eh, tiene que recurrir al fondo para resolverlo, ¿no? Una cosa claro, es loco. Claro, claro. No, y eventualmente, bueno... si hay alguna discrepancia, se va a un arbitraje. ¿Cómo sería el arbitraje? Un árbitro nombra al país, otro lo nombra el fondo, y otro lo nombra la Corte de Justicia de la Haya. Y por supuesto, es como que vamos a vía muerta. Ahora bien, eh, algunos dicen que el Fondo violó su Carta Constitutiva, que en el artículo sexto dice que el Fondo no puede prestar dinero a países eh, que fugan capitales. Pero bueno, eso lo dice la primera parte, pero después hay todo un articulado donde hay un montón de excepciones de, eh, que permiten, por supuesto, que las cosas sean como se han hecho. Porque acá hay una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, Darío. Esta gente que está eh, saqueando al pueblo argentino, que está eh, mostrando índices que no se conocían, conocen minuciosamente los aspectos contractuales y legales, saben a qué límites pueden llegar, por eso hacen lo que hacen, son muy cuidadosos de toda la normativa del derecho internacional que rige estos contratos, por eso no van a cometer la torpeza, de hacer algo que puede eventualmente ser susceptible de algún tipo de cuestionamiento por el gobierno que siga. Lo que pasa es que en esto hay mucho bla, bla, bla... Hay muchos periodistas y economistas que hablan, pero no saben derecho internacional, ni conocen los estatutos del fondo, ni los acuerdos, al punto tal que Juan Grabois, que es abogado, pero que evidentemente no tiene la menor idea de lo que son estos acuerdos, inició una denuncia penal contra Cristian Lagar y Duhovne, ignorando que tiene inmunidad absoluta en cualquier país del mundo donde hayan operado. Entonces, sí, y hay otros señores, otros abogados, que me han refutado un artículo que yo publiqué en Ámbito, que ahora he vuelto a contestarles, donde dicen que, no se, que el, el acuerdo es ilegal porque no se siguieron los procedimientos administrativos. Nunca hay procedimientos administrativos en los acuerdos con el Fondo Monetario, porque el trámite es muy simple, una carta de intención y un memorando de entendimiento. Y los veintipico de acuerdos celebrados con el Fondo se han hecho exactamente de la misma manera. Si vos ves este último, es casi eh, un reflejo del que firmó Néstor Kirchner el año 2003, apenas asumió, firmó un acuerdo con el fondo por eh, 24 o 36 meses, que por supuesto después no se puede llevar a cabo porque es decir, el fondo tenía determinadas exigencias que el gobierno no iba a estar dispuesto a cumplir, y entonces le dijo, bueno, ya que usted no va a seguir con esto, páguenme, Porque Kirchner pagó, no porque quiso, sino porque el fondo se lo exigió, y eh, a partir de ahí, es decir, eh, los acuerdos que vos los ves, todos, los de la época de Menem, es decir, son todos como calcados, se cambian las cifras, todos hablan de la gran política económica que van a hacer, de, de, de las cosas que ya conocemos, ¿no? Eh, la pregunta, ya que lo nombraste a Néstor Kirchner, eh, eh, ¿le pagó al fondo? Le pagamos al fondo, en realidad, porque la, los dineros son nuestros. Exacto, si le pagamos. Le pagamos al fondo monetario, los que no contrajimos nunca una deuda con el fondo monetario, digo, porque de esos dineros nunca hemos visto, la población jamás ha visto un peso en una mejora de algo. Una abstracción, como Exacto. dijo Alfredo Grande, más que nunca, una deuda que no nos pertenece, pero la asumimos como tal. Claro, tal Exacto. cual. Ahora... Eh, seguimos siendo miembros del fondo bueno, lo último que yo había visto era que se pagaban algo así como 4.500 millones de dólares al año por ser miembro del fondo no sé si ahora aumentó no, no, al, al fondo no se le paga, o sea, el, el, tema del, el tema del fondo es que la Argentina tiene una cuota en el fondo, Eso, sí, sí. Y esa cuota la aumenta de acuerdo a los acuerdos que llegue dentro de la institución en la, en la última capitalización que se le hizo al Fondo la hizo la benemérita señora Cristina Fernández de Kirchner que a través de sus discursos ha demonizado al Fondo Monetario pero mandó un proyecto de ley al Congreso en el 2011 hablando bien del Fondo y capitalizándolo en 1.600 millones de derechos especiales de giro equivalente a más de 3.000 millones de dólares. Entonces, claro, eh, eh, no, no se le paga al Fondo, se le paga aumentando la cuota que tiene el país para que después, si el país necesita ese dinero ese dinero te lo dan y cobran un interés determinado no, pero es interesante porque te devuelven tu plata, esto quería llegar Si vos pasaste es que cinco vos años que... poniéndole la plata al fondo y el fondo y después le vas a pedir la plata al fondo, te dice yo te la presto, yo te digo las políticas que tenés que hacer y además te cobro intereses sobre toda la plata que vos me pusiste y que yo laburé. Era más práctico un proceso claro paso Ahora fijo. vos sabés que el presidente del Ecuador, precisamente cuando yo estaba sí. en el Ecuador siendo a desorden y hablando de todas estas cosas, sí. una vez me dijo, usted se da cuenta, Alejandro, el Fondo, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo nos puesta nuestra propia plata claro. y nos cobran intereses. Es, es tal cual así. Y nos deciden las políticas, las políticas, que claro, no es, que no es esto, poco. Claro, excepto en este caso argentino, donde la cuota argentina en este, era en este momento de alrededor de eh, casi 4.500, 5.000 millones de, de derechos especiales de giro. Los derechos especiales de giro es una canasta de monedas. Este, y aquí nos prestaron muchísimo más que eso. Es decir, en este caso sí nos prestaron plata que no tenía nada que ver con la plata que teníamos nosotros puesta ahí, ¿no? Porque yo creo... Ahora, eh, que... no, por ahí me meto la pata y no tenés el dato en este momento. Desde que pagó Néstor Kirchner a sí. hoy, ¿cuánta plata se había puesto en el Fondo Monetario? Más o menos. Y Se habían puesto más o menos 5.000 millones de dólares. Ah, bueno, lo que nos están... 5.000 en total. En total, sí, en total. O sea, lo que ahora le están pidiendo que nos presten. Exacto. Lo yo, que pasa es que nos prestaron ya 50. ¿o? Claro, nos prestaron claro. 40 y pico. Pero ¿no? los otros Pero, bancos eh, prestaron 100.000 en la primera parte del macrismo. No, no, yo te diría que prestaron más. más. Lo que pasa es que, además, vos fijate que la trampa es perfecta. ¿Sabes por qué? Porque si bien se habla del préstamo del fondo y de que el fondo te presta, no es que es una operación convencional de préstamo. Es una compra de monedas. La Argentina no es que dice al fondo, señores, présteme 50.000, 48, 30, lo que sea. La Argentina dice al fondo que le pide ayuda para tales y cuales cosas. Entonces el fondo le entrega a la Argentina una suma que la Argentina la tiene que volver, es decir, es una compra de moneda. La Argentina compra determinadas monedas para reforzar su política económica y se obliga a pagarla en las mismas monedas o con pesos argentinos eventualmente equivalentes a lo que te han prestado. Bueno, en por este caso sigue, zafar... siendo, sigue siendo una abstracción, porque lo que nos prestan se va de nuevo y no queda acá. Por supuesto, sí, sí, desde luego. Así, y eso que el tampoco fondo Argentina... es punible. Es decir, ¿Dujovne de esa también va a zafar? No, tiene 16 sí. causas este muchacho. No sé por dónde no, no, anda no. ahora, me gustaría saber, como decían los de CQC, ¿dónde estará Dujovne ahora? Duhovne, como gobernador del Fondo Monetario, tiene inmunidades absolutas. Bien, Bien. pero como ministro, de, como ministro de Hacienda, eh, por haber hecho la devaluación donde él mismo este, redobla su, su propio patrimonio en, en 24 horas, en dólares, este, sí debe tener alguna consecuencia, supongo. Claro, lo creer. que pasa es que vos estás hablando de un país donde se respete la ley, pero yo te voy a dar un ejemplo. Hace unos meses en algo que prácticamente no conocemos, no salió creo que en ningún lado, el fiscal federal Federico Delgado lo imputó a Luis Caputo, a Mario Quintana y al actual secretario de Finanzas de la Nación, Santiago Auxili, uh -huh. por tráfico de influencias, incumplimiento de deberes de funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque emitían bonos como funcionarios y los compraban ah. por el otro. Bueno, claro. Pero claro, el juez recibió la imputación de Delgado y ahí la tiene mirando a ver qué hace, ¿no? Se ve que si cambia el gobierno, como ustedes decían hace un rato en el programa, a lo mejor si cambia la justicia, bueno, se activarán estas causas. Pero mientras... Mientras tengamos no, estas justicias aristocráticas que, que no solo respetan a los poderosos, aunque los poderosos sean delincuentes comunes, este, no vamos a cambiar nada. Sí, tan comunes como claro. tener una casa registrada como terreno baldío. Por o sea, ejemplo. Digamos, ¿no? hasta, en, hasta en ese común digo lo discutimos. Claro, claro. Además, fíjate que si un eh, banco como el JP Morgan tiene un capital de más de 3 billones de dólares, Claro. Y la Argentina, como Banco Central, tiene 50.000 de reservas y tiene deudas por casi 80.000, o sea que tiene mucho más deudas de lo que tiene. Tiene 50.000 o sea, que son prestados. es astronómica. Las reservas son prestadas, son deudas. Por eso te digo, son, es decir, hay 50 de reservas, pero las obligaciones entre lo que te prestaron y todo lo demás son 80, claro. o sea que eh, no, no, no... Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos el Banco Central de un país tiene una situación de esa naturaleza, y un banco acreedor tiene semejante poder, sí. vos te das cuenta que, además de una gran asimetría, es decir, lo que ellos pueden hacer a través de todo tipo de especulaciones. Y hay otro detalle, porque claro, acá se habla de la deuda externa, ¿no es cierto? Pero lo que generalmente se toca muy poco, aunque ahora ha habido algunos comentarios, es la deuda cuasi-fiscal del Banco Central, que ha llegado a límites inconcebibles. En este momento... De acuerdo a lo que me estaba fijando en, el, en la página web del Banco Central, eh, hay LEDIC emitidas por un billón casi 200 mil millones de pesos, a una tasa de interés la última, creo que es el 81%, la semana pasada estaba el 85%. Si vos haces un promedio de, lo que, de la tasa de política monetaria de este año, este año el Banco Central en operaciones puramente especulativas, va a tener que pagar un billón de pesos de intereses. Si Netflix quisiera hacer este, una miniserie con, con esto que vos estás contando, eh, de, eh, más que el, el viejo y legendario fugitivo de los años 60 duraría. Mira, an an antes que hacer una serie, ¿sabes lo que haría yo, Alejandro? Te diría hasta artísticamente o, o tecnológicamente. Yo propondría un cuadro reflexivo o, o, o pictórico que nos indique... ¿Cuánta fuerza humana de trabajo, cuánto cuerpo puesto en acción requiere pagar esa deuda? ¿Cuánta energía, cuánta masa, cuántas horas de trabajo, cuánta cantidad de comidas, almuerzos, cenas, horas de sueño que se necesita del cuerpo humano argentino y argentina para pagar esa deuda? Como para tener una noción real de lo, de, de lo no ya lo injusto, digamos, de, de, de la falacia que significa tener que sobrevivir o existir bajo una deuda abstracta, completamente. Es una deuda eterna, como dicen ustedes. no es una deuda ahora, eterna. lo que pasa? Nosotros quizás cumplimos 15 suene... años, guarda, eh <risa> que tenemos <risa> muchos <risa> años en el aire, no vaya a ser igual todavía. Claro, ahora, eh, quizás suene mal lo que diga, ¿no? Pero, bueno, eh, lo que decimos nosotros hace... siempre suena mal. Bueno, hace años que estoy en el Congreso, en diputados ahora en senadores, sí. es decir, indudablemente, a la diligencia política del pueblo argentino, le interesa únicamente para que vaya a votar el voto. Claro. Porque después, eh, el exhibicionismo de las programas de televisión, pero cuestiones concretas para solucionar los problemas, vos te das cuenta que, bueno, ahora se irá el, el gobierno de Macri, pero hoy, hace un rato, no sé si Julio o alguno de ustedes hablaba de esto de que algo cambie para que todo siga igual, y yo estoy convencido... Con Alfredo de... Grande. Claro. Bueno, es que este es el problema, porque va a venir el, estos que supuestamente eh, van a ser los nuevos gobernantes, y vos crees que van a hacer muchas cosas diferentes. Habrá mejoras sociales, habrá algunos índices que de alguna manera eh, determinan que algún tipo de gente esté un poquito mejor, pero la estructura maléfica, la estructura de los grandes grupos concentrados del poder va a seguir intacta, porque ¿cómo es posible...? que en el año 2019 haya una prórroga de emergencia alimentaria del año 2002. Claro. ¿Cómo es posible que en el 2019 el Congreso Nacional, hace cinco años, ratificó leyes de la dictadura, como la ley de inversiones extranjeras, la administración financiera, el Banco Central, la que le da facultades al presidente para vender bienes del Estado? Discúlpame, Alejandro, ¿cómo es posible Alejandro, que cómo es, de la cómo es posible? Ratifique leyes de la dictadura? Claro, claro. pero además... ¿Cómo es posible que naturalicemos en un país como este un debate de emergencia alimentaria? Y se naturaliza y camina por los canales de televisión el debate, y por las radios, como si estuviéramos debatiendo dónde se va a jugar la final de, de, de, de pelota al sexto. Para decir algo. Todo, todo claro. cambia para que no cambie nada. Además, acordar a las frases claro. de las abuelas, adorame la píldora, parece esto. Sí, sí, sí. Este realmente eh, yo me jacto de todavía tener capacidad de asombro, porque nos han quitado hasta eso la capacidad de asombrarnos. Que se si haya caído ayer el techo de la obra en Ezeiza. Es casi una noticia eh, normal, y el único problema de todo eso es que el presidente necesitaba inaugurarla antes de que eh, eh, empiece la veda donde él no pueda cortar más cintitas. Claro, eh, claro. Eh, que Aguad le eche la culpa a los submarinistas de haberse ahogado y que el juez Rafeca diga, este, no, bueno esa denuncia no corre, porque cualquier acto público de un referente o funcionario del gobierno, no es un acto de gobierno. Bueno, caramba, eso es muy peligroso. Entonces pueden decir lo que quieran y no es un acto de gobierno. Mira, y... hay un libro que debería ser de lectura obligatoria, que escribió un gran jurista que murió muy joven, Carlos Nino, que fue asesor de Alfonsín y que fue el autor intelectual del juicio de las juntas, que se llama Un País al Margen de la Ley, uh -huh. donde hace una descripción de lo que es la Argentina. Entonces, esto que vos estás diciendo, de Rafecas y todo lo demás, muestra lo que es la Argentina. Aquí la ley no funciona, los juzgados no funcionan. Mi amigo Federico Delgado, que batalla terriblemente este, para enjuiciar a los ladrones, y claro, se encuentra con las limitaciones de un poder judicial que actúa de acuerdo a las presiones del gobierno de turno. Uh -huh. Entonces, es decir, acá... Siempre zafan de cualquier responsabilidad. Y vos fijate que el doctor Carlos Balvin, que fue procurador del Tesoro designado por, por Mauricio Macri, lo echaron en el 2017, pero ¿por qué lo echaron? Primero, porque el dictamen sobre el correo iba a ser lapidario. Y segundo, porque Balvin se atrevió a decirle a Rogelio Frigerio, a través de un oficio, cuyo copia tengo en mi poder, que tenía que iniciar una acción de lesividad contra unos amigos de Macri, el señor Joel Lewis, que claro. se compró una estancia en Río Negro y se apropió el agua escondido y la compró en fraude a la ley Argentina porque un británico no puede tener propiedades en tierra de fronteras. Pero además Entonces, hay una, hay un fallo de, de la cámara que de, de ya cumplió como tres o cuatro años, creo el fallo, ¿verdad? que dice que tiene que abrir esa zona y nada, no, no, Bullrich no, no le Bullrich manda a la gendarmería. Claro, pero además la compra fue realizada ilegalmente. Claro. ¿Sabes lo que le contestó Frigerio? Le dijo que sí, que efectivamente la compra había sido hecha eh, de manera violando la ley, bla, bla, bla, bla. Pero que había pasado tanto tiempo, se compró en el 94, que la verdad es que no valía la pena. Yo, yo digo que leía la contestación del ministro y no podía creerlo. Pero bueno, esta es la Argentina de hoy y el único que sufre es el trabajador... El pueblo argentino, como decía Alejandro recién, el que genera esta riqueza que sirve para que se vaya al exterior, para pagar la deuda y para que sigamos así en un periodo de decadencia que se está acentuando cada día más, ¿no? Hay casi 350 mil millones de dólares en el exterior, entre paraísos fiscales, etcétera, etcétera. Este. casi nuestra deuda. Sí, no, yo te diría que hay más, pero bueno, es decir, la cifra. Eh, prudentes son esas, claro. eh, pero además otra de las cosas que me enteré el otro día por un amigo mío banquero, y es que la Argentina es el cuarto país en el mundo en atesoramiento de dólares. Bien. El cuarto país en el mundo donde un conjunto de argentinos mm. guardan moneda extranjera. Bueno, habrá que ir a mirar la revista Forbes para saber bien quiénes son y listo. Te agradecemos mucho, Alejandro, esta charla interesante e intensa aquí en La Deuda Eterna, que hacía tiempo que no hablábamos. Exacto, te mando un abrazo a vos y Alejandro. Un abrazo enorme, hasta abrazo. pronto. Gracias, hasta luego. Adiós. Hasta luego, Alejandro. Bueno, un gustazo contar con Alejandro. Vamos a un temita musical, entonces, cuando vos lo dispongas, Natacha. Los analistas no podrán entender, ya no sé bien qué decir, ya no sé más qué hacer. Todo el mundo loco y yo sin poderte ver. En als y si mañana es dan is het vez, lo que het goed heb. En dan is het zo dat ik te ajudar a querer seria Horas, porque con dos no horas alcanza, no alcanza resumen de noticias, resumen de noticias. en la deuda seguimos con la deuda eterna contando con un poco de las noticias que las desarrollamos breve pero no por eso menos importante sino porque siempre hay un tiempo que es tirano pero no queríamos dejar de destacar entre ellas ...amenaza, simulacro de fusilamiento y golpes... ...para AT Capital... ...ayer por la noche en las inmediaciones de la estación de tren de Villa Bosch... ...un compañero delegado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación... ...y responsable del área de pueblos originarios de AT Capital... ...fue interceptado por un sujeto... ...quien luego de inmovilizarlo le propinó una brutal golpiza... ...y le gatilló varias veces en la cabeza con la advertencia de voz y catalano... ...déjense de joder con los pueblos originarios... ...haciendo referencia al trabajo de denuncia del área del, del Secretario General Daniel Catalano. Desde la organización gremial, denuncian el apriete mafioso como una actividad normal en tiempo del macrismo, donde los servicios de inteligencia buscan aplacar los reclamos y denuncias con prácticas que deben ser extinguidas en nuestro país. Declaran responsable al Gobierno Nacional por la seguridad e integridad física de los compañeros. Entre otras noticias... En la Facultad de Ciencias Sociales, como la de Filosofía, Letras, Odontología, Farmacia, Bioquímica, Ingeniería y ciencias exactas y naturales, cientos de docentes universitarios trabajan gratis, pero solo 15 recibirán un salario. De 875 rentas posibles, el rectorado otorga solamente 15, reteniendo y quedándose además con 240, 24,7% del total, sin especificar los motivos ni mecanismos de otorgamiento. En este marco, docentes de la Comisión Adonoren de la Facultad de Ciencias Sociales se movilizaron esta mañana al rectorado de la UBA en Viamonte por la insuficiencia de la partida presupuestaria y el modo discrecional en esta distribución de rentas. Pasando a otro plano, en otro territorio, en otro terreno, el derrumbe de Seiza, noticia conocida ayer, cuando la vida obrera vale menos que una bolsa de cemento. José Bulacio fue la persona que murió y varios obreros resultaron heridos en la obra que había sido denunciada por irregularidades. Se reclama la responsabilidad política, empresarial y sindical por este hecho. A finales de septiembre. Cambiemos iba a inaugurar el Zeppelin, como lo llaman a la nueva terminal del aeropuerto de Ezeiza que estaba en construcción. En esa obra, este martes se derrumbó una pasarela de trabajo en altura. Bajo fierros y escombros perdió la vida el capataz José Bulacio y al menos 13 operarios resultaron heridos. La obra de Ezeiza tiene un costo de 8.500 millones de pesos y venía siendo ejecutada por el Estado Nacional y la empresa concesionaria Aeropuertos Argentina 2000, AA2000 como la conocemos. Con el mandato de que iba a ser uno de los aeropuertos del mundo con mejor tecnología y experiencia, según el ministro de transporte Guillermo Dietrich, cuando anunció la inauguración que sería fines de este mes. El 16 de septiembre, Dietrich recorrió el lugar y comió un asado con los trabajadores. Fue a inaugurar otra parte de la obra, una cámara frigorífica para productos. En, este, en esta cuestión... La UOCRA, Sindicato de Construcción, había denunciado el incumplimiento de medidas de seguridad, así como el vocero del gremio, Camaño, en una entrevista con Radio Con Voz luego del desplome, había asegurado que todo el mecanismo de seguridad estaba deficitario. El gobierno nacional y la provincia son responsables de lo que sucedió y de lo que sucedía antes del derrumbe. Profundizada por la tercerización y la precarización, incluso en el estado que heredaron el anterior gobierno, los trabajadores del Ezeiza hablan de hacinamiento y denuncian que había permanentes presiones para apurar la obra. Eso vale la vida de quien recordamos ahora, José Bulacio. Mientras tanto, en otro orden de noticias y del área más cultural y política, como siempre, desde acá de la Retaguardia, recordamos que se estrena desde el día de mañana, 26 de septiembre, ¿Quién mató a mi hermano? La película que ronda la historia de Luciana Ruga y el grupo de familiares y amigos, dirigida por Ana Fraile, Lucas Sabinos y el apoyo de la Retaguardia, ya se, puede, se podrá ver, mejor dicho, en los cines de la Ciudad de Buenos Aires, Aedo, Quilmes, Córdoba, Rosario y Mendoza es necesario para quienes estamos militando y trabajando siempre en esta construcción de una nueva verdad la máxima difusión para que la película permanezca más tiempo en cartel y agilice la causa judicial por su desaparición y asesinato que en este momento se encuentra absolutamente paralizada ¿Quién mató a mi hermano? se puede ver desde a partir de mañana en las salas Gaumont de la ciudad de Buenos Aires en las funciones diarias de las 15, 30 y 20 horas en el Cinema City de General Paz en la Ciudad de Buenos Aires. En una función. El Showcase de Aedo en tres funciones. El Showcase de Córdoba también en tres funciones. El Village Rosario <coughs> en tres funciones. Y el Mar Mendoza. <coughs> Perdón. En tres funciones también. Junto con el Royce Rosario y el Hoyce Quilmes. Y por último... Para eh, solidarizarnos con los medios comunitarios y las radios que, de las que somos partes, en Río Negro allanaron una radio comunitaria y una biblioteca. La Policía Federal Roca y el ENACOM allanaron la semana pasada en Chipoletti en la biblioteca Fernando Jara y la radio Confluencia que funciona en ella y que es eh, un importante colaborador de la Gremial de eh, Abogados de El Valle como también de la Gremial de Abogados a nivel nacional en este allanamiento secuestraron equipos con el mismo argumento que se vienen utilizando recordemos también lo que pasó en FMR Achuelo eh, en los últimos días ¿no? la interferencia de la frecuencia del aeropuerto de la ciudad de Neuquén cuando nunca son notificados de esta situación estas radios comunitarias cayeron a la radio y se llevaron todos según comentó a Redeco Eduardo Suárez abogado de la gremial la gremial abogado se presentará junto a los tribunales de eh, tribunales federales de Roca para lo imposible para recuperar los equipos, según lo comentó esta misma asociación gremial. Así que nuestra solidaridad con eh, la radio de Río Negro, en, ubicada en Chipoleti, eh, Radio Confluencia. Justamente para que no se acallen las voces que se ven que van a disruptir cuando cambia todo para que siga todo igual. Algunas de las noticias breves de la coyuntura que vivimos, que por ser breves... Destacamos no son menos importantes, sino que necesitamos traerla siempre al aire. Hoy la pelea que doy es quererme más.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 del tiempo hoy que pronto será ayer regala el momento hoy pude ver quién soy conocerme más educación en la era corporativa. La columna de Darío Valvidares. No y en la columna de hoy, de los especialistas y las fundaciones. Tendría que haber dicho de los especialistas y otros demonios o de las fundaciones y otros demonios para jugar un poquito con el libro de García Márquez. Eh, salió el 21 una nota, un reportaje en Infobae hablando de, de los especialistas que le hacen la entrevista a Guillermina Tiramonti eh, especialista en temas educativos eh, licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad del de Salvador, eh, fue investigadora de Flaxo, dirigió Flaxo, este, esta facultad privada, ¿no? Que depende de la UNESCO, que está bancada por el Banco Mundial, eh, y que fue tan célebre en toda la reforma y lo sigue siendo, eh, como parte de los faros intelectuales de esta reforma privatista de la educación. Eh, Y ella permanentemente eh, eh, tiene un discurso, la especialista, en, en contra de los docentes, en contra de la escuela, en contra. Eh, es eh, una pulseada eh, donde no tiene antagonista. Y dice que la educación en la Argentina está muy desfasada respecto de lo que necesitan aprender los alumnos del siglo XXI. Yo me pregunto si la especialista Tiramonti que ha estado desde los comienzos, vamos a empezar por los 90, ¿no? desde allí ha estado hablando de la reforma y ponderando la reforma y fue funcionaria no hace nada, un año, este, estuvo dos años en la gestión pública de María Eugenia Vidal, nada menos. En este proceso eh, privatizador. Además, trabaja para el Observatorio Argentinos por la Educación, que ya hemos dicho hasta el cansancio y lo tengo escrito en el libro, que son el Observatorio Argentinos por la Educación, debería llamarse CEOs o Gerentes por la Educación, o Millonarios por la Educación, o desposeedores por la Educación, este, pero no Argentinos, porque nosotros no estamos allí. Eh, y además, esta fundación viene a suplantar al Ministerio, está en un grado supraministerial, Guillermina Tiramonti trabaja para esta fundación de CEOs por la Educación, si ustedes me lo permiten. Eh, entre otras cuestiones, eh, dice que el 20% de los chicos en Provincia de Buenos Aires terminan la primaria sin saber leer ni escribir. El periodista no le hace ninguna pregunta y, por supuesto, no hay contexto Es decir, el, el afuera, el saber que el 52% de los pibes es pobre y que el 13% de los pibes de este país no come, tiene necesidades básicas insatisfechas, como decíamos hace un ratito este, con esta categoría que hablábamos con Alfredo Grande, es ejemplar cómo trabajan sobre síntomas, ¿no? Dice que la mayoría de los países de la región con Chile a la cabeza avanza en educación y Argentina no, le pregunta el periodista, dice somos un país anómico, caótico se pueden después de adoptar medidas que se necesitan para cambiar modelos de enseñanza que nos han llevado a pésimos resultados. Hace 30 años que está la reforma educativa Tiramonti, 30 años que ustedes trabajan en esta reforma educativa y que los docentes fuimos, seremos este Si esto continúa, salvo que haya un cambio de modelo en serio en educación y que de la educación se ocupen los educadores y no los CEOs empresariales y no las fundaciones que chupan los dineros públicos, del presupuesto público de la educación argentina este punto es el que habría que discutir eh, y ponen de nuevo como faro a Chile ya sabemos lo que es Chile, Chile es el país más privatizado del mundo en educación es decir nada se revirtió desde lo que Pinochet instauró allí este, en el famoso experimento Chile donde Estados Unidos eh, empezó el proceso de privatización de la educación chilena Pero no, de esto no habla. Sigue poniendo por ejemplo, como ejemplo un país que entra en crisis educativa, que tiene todos los estudiantes y los docentes en la calle regularmente contra la privatización del sistema. Pero ella no dice que está privatizado el sistema. Dice que el modelo es Chile. Un modelo que no pudo romper con estructuras de la dictadura del genocida Pinochet y parece que no funciona muy bien. ¿No? porque si aceptan que esas reformas continúen, es que han tenido esas reformas, eh, han determinado un pueblo absolutamente domado. No todos, eh, pero fijémonos que eh, no hay una vuelta de esa privatización educativa. Y aquí lo que está privatizado... Básicamente, además de esta competencia con la escuela privada, lo que se llama la exoeducación, ¿no? la exoprivatización, la competencia entre escuelas privadas y públicas que quieren instalar desde la reforma y que lo fueron logrando de a poco. Pero lo más importante es la endoprivatización, la entrada sesgada de montones de eh, fundaciones y ONG que viven parasitariamente e imponen modelos. Eh, hay una serie de falsas creencias en educación. Eh, una es la idea que si aumentase el presupuesto las cosas automáticamente mejoran, dice Tiramonti, y no es así, es que no hay aumento de presupuesto, no lo hay, hay siempre más abajo del presupuesto, año a año el presupuesto no se supera a sí mismo, disminuye de sí mismo. Esto no, no se puede hablar tan sueltamente de cuerpo. Sobre todo ahora y en este presupuesto de 2019 que está armando este gobierno ya casi fantasma, pero que sigue operando en la economía, eh, lamentablemente hay una partida de 1.300 millones de, de pesos que pasaron a la subsecretaría de gestión educativa e iban para fortalecimiento territorial. ¿Saben quién es el subsecretario de gestión educativa del, gobierno, del Ministerio de la Nación? Es Oscar Giglioni. Y Oscar Giglioni es el CEO de Enseña por Argentina. Es decir, está de un lado del mostrador y del otro. Un poco lo que hablábamos en, en otras áreas con Alejandro Almosgabona. Bueno, aquí pasa lo mismo. Eh, Dice también la, la especialista, eh, vuelve sobre este remanido de que hay suplentes de los suplentes y que el presupuesto se va en eso. No. eso eh, Primero hay que probarlo, y nunca tiene las estadísticas. Sería bueno que las tengan, porque sí yo tengo el dato de los 1.300 millones que ha movilizado incluso un proyecto de pedido de informes de algunos diputados al Ministerio de Educación, para que expliquen dónde están los 1.300 millones de pesos que tiene gestión educativa y que seguramente va a convenios con determinadas eh, ONG y fundaciones, de las cuales ya estamos diciendo, y ya sabemos y hemos dicho, que muchos ya están ocupando cargos. Dice Tiramonti que es una lástima que los empresarios no se ocupen de la educación. Eh, la verdad que es bastante cínico eh, ese enunciado. Ella trabaja para la fundación que está eh, por arriba del Ministerio de Educación porque tiene información que no debería tener una fundación privada, no debería manejarla para después aparecer en los medios haciendo sus propias opiniones, obviamente llevando agua para su molino. Digo esto porque... Por ejemplo, eh, María Cortelesi es Directora Nacional de Evaluación Educativa eh, y antes era la Directora Ejecutiva de Proyecto Educar 2050 de Manuel Álvarez Tronje, que es el CEO de Telefónica Internacional, titular de esa eh, fundación. Es curioso, ¿verdad?, Es muy curioso que diga que no se están ocupando los empresarios para quien hay que ir preparándole la mano de obra. Eh, Agustina Blanco es directora de evaluación y planeamiento en Provincia de Buenos Aires, en la provincia de María Eugenia Vidal. Antes que Cortelesi, ella fue también directora ejecutiva de Proyecto Educar 2050. Así que como vemos, no solo se están ocupando los empresarios de estar en educación, sino de gobernar la educación. Este gobierno ha terminado de tercerizar las decisiones sobre educación en fundaciones y ONG, que obviamente tienen mucho más predicamento que los propios docentes, que son los que aparecen en el medio y degradados a facilitadores los profesores. Es increíble que diga que no ocupan cargos en educación y en realidad están ocupando todos los ministerios, empezando por Gabriel Sanchesini, director general de escuela de la provincia de Buenos Aires, que no me dejó presentar el libro en su provincia. Sí, director general de escuelas es, es este, el equivalente a ministro de educación, que hubo que presentarlo porque en La Plata estuvo prohibido en la presentación de la educación en la era corporativa, la trama de la desposesión, y el argumento fue que no se puede hacer política en las escuelas. Sin embargo, les recomiendo porque ya estamos terminando la columna, un informe que se llama Red de Escuelas o Red de Empresas. Está en contrahegemonía web. Y es un informe que realizaron la Asamblea de Docentes de Zona Norte de La Plata. El, las agrupaciones La Fragua, El Bondi y otras. Eh, sobre la Fundación Junior Achievement y su injerencia en las escuelas con su modelo ...político... ...otro ladrillo en la pared... Muchas gracias Darío por esa columna, por otro ladrillo más en la pared que intentaremos derribar en esta estructura antieducativa que nos proponen. Es muy esencial todo lo que remarcás, no para de resonar, me enseñé por Argentina la cantidad de compañeros y compañeras que corriendo han, han aceptado algún que tu trabajo porque obviamente la realidad laboral te lo, te lo demanda y cuánta mentira que escuchamos en esas entrevistas y tener que acertar con la cabeza sí, sí, vos decís eso que total yo sé de la que vas. Eh, estamos realmente en un problema grave en educación el avance de la privatización el avance de la normativa uh -huh. cada vez hace más imposible el retroceso claro. Chile no pudo salir nunca de toda la normativa pinachetista tuvo que avanzar y así está México a sangre y fuego salió, pero no puede salir del todo, en la medida que se celebren convenios a cuatro, cinco y seis años o diez, como se ha establecido en su momento con, con la Fundación Bunge en Córdoba, eh, se hace más poco probable la reversión al espacio público de la educación y del conocimiento. Ellos están tomando todos, absolutamente todos los estratos, ahora funcionarios de gobierno, que seguramente cuando cambie van a, a volver a sus fundaciones. Eh, van a exigir que los convenios como el de Barkey, hasta diciembre del 2020, con 150 mil dólares mensuales en cuatro provincias por cuatro años, se cumplen. Porque si no, Argentina va a tener un juicio, como decía Olmos Gaona hace un rato. Claro. En fin. Eh... Esto ha sido todo por hoy. Alejandro, un gusto haber compartido el programa. Gustazo también. Vemos las inimputancias. Espero que no cuenten las mismas con las que tiene Dujovne. Así que seguiremos tratando de destruir esa, esas ideas. Y nos despedimos también desde aquí, desde el Facebook, que hay que poner finalizar video en, en vivo. vivo.